Sí, realmente era una necesidad sentida de hace muchos años eh, los vecinos eh, en algún momento habían tenido habían acercado una propuesta al, al municipio es un anhelo realmente de, de varios años y bueno realmente va a estar emplazado en un lugar ahí como con la necesidad de importante para los barrios el eh, Juan Martín de porredón San lorenzo independencia y tus Eh, y es una realmente de características eh, importantes. Relevamiento con respecto a la posible población, no tenemos eh, eh, números exactos. Sí conocemos la, la necesidad por la demanda eh, directa por ahí de, de la gente. El jardín está pensado aproximadamente para digo, eh, dar contención a unos 60 niños entre 45 días y tres años de, de edad. ¿Esto está en etapa de comenzar a licitarse y hay alguna idea de en cuánto tiempo esto puede ya estar en marcha? Sí, se vino trabajando junto con la Secretaría de Infraestructura, eh, a cargo de, de la secretaria Margarita Arregui, con, con los arquitectos, y desde nuestra secretaría, igual bueno, con, con el secretario con Eduardo Rodríguez y, y Mónica Casemayor, la encargada de jardines maternales. Eh, ya estamos, hemos culminado esta etapa de, bueno, de, de planificación y, y ya se avanza bueno, en, en, concretamente a lo que es el, el, la licitación y la idea es poder eh, estar trabajando para lo que es el ciclo lectivo del año 2012. En general los jardines maternales albergan a niños cuyas, eh, cuyas familias trabajan. Sí, realmente está pensado para dar contención a, a la población con, digo, con necesidades por ahí como las que vos decís y también a familias por ahí vulnerables en donde quizás allá los papás no, no trabajen pero haya algunas otras cuestiones en donde el Estado tenga que hacerse presente y poder brindar eh, espacios de contención. Más o menos yo digo, la, la mayoría de las familias que por ahí eh, tenemos en el resto de los carriles maternales más allá de, de, de trabajar con sus hijos en, este, en esta franja de Eh, algunos de los otros están concurriendo o a centros de desfilia o, o a programas callejadas o, o por ahí directamente a, a la escuela y se mantiene hecho digo, un trabajo en red con, con la escuela para trabajar en forma conjunta con la familia. Eh, realmente, como te decía al principio, es un, un anhelo de, de los vecinos desde hace mucho tiempo Eh, la gestión del, del Intendente José Severi ha podido concretarla y, y acá debemos destacar también la, la, el, el aporte valioso que hizo la, la Orden Franciscana con con la donación de, del terreno. Esto también es, es parte también del, del trabajo que tenemos forma coordinada con, con la Orden Franciscana y específicamente con Fai Miguel Ángel. ¿Qué número de jardín maternal sería este? Sería este el número 12. Eh, tenemos eh, nueve en los distintos lugares de, de la ciudad de Olavarría, dos en la zona serrana, y este sería el décimo segundo en, en la ciudad. Bien, y bueno, eh, ya digamos, esto ya estaría encaminado, ¿y hay algún otro sector donde también los vecinos vean la necesidad de contar con un jardín materno infantil? No, mira, eh, estamos por ahí trabajando quizás para a, a futuro eh, en otro sector de Olavarría, que bueno, en algún momento ya lo debemos a, a comunicar, Pero lo que sí te puedo por, ahí, por también anunciar es que eh, ya estamos eh, funcionando con el centro de día número 7 en el barrio 10 de Junio y Nicolás Avellaneda. Eh, ese también era un, un sector en donde la, la barriada, la familia estaba demandando algún tipo de, de intervención del Estado en cuanto a la contención de, de los jóvenes entre eh, 6 años y, y 12. Y en ese sentido, ¿cuántos chicos están asistiendo hoy? Mirá, recién comenzamos a trabajar la semana pasada, esto va a ser en forma gradual, gradual y hemos eh, trabajos de instalación como para dar a un, a un grupo de 30 40 jóvenes. Y también habían comenzado a trabajar en el barrio Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí, lo que estamos trabajando en lo que es Hipólito Yrigoyen, más allá de la mesa de gestión territorial y del trabajo de la, de la trabajadora social, es también en forma conjunta con el barrio eh, Provincias Unidas, de junio, Nicolás Avellaneda, en lo que es la sede del envión 2, donde próximamente vamos a estar eh, entregando ya las la 150 becas eh, para los jóvenes entre 12 y 21 años.